Se me metió todo el agua ayer a las, al mediodía, empezó a entrar todo el agua a la casa y a la noche, bueno, ya fue terrible se me mojaron todos los muebles, la heladera, todo, todo y ahora está todo bajo agua. Y ayer al mediodía tenía un dado, está todo lleno de agua más la, la del salón el salón estaba cubierto, el cuenco estaba cubierto de agua y ¿No se podía salir directamente? No, no, no, por ahí no yo anduve ahí y quisimos pasar para allá y no pudimos. Una situación crítica realmente Eh, realmente nos está poniendo en una situación eh, aún mucho peor que lo que pasó ayer. Anoche tuvimos una noche muy larga este, donde hemos recepcionado alrededor de 60 personas acá. Eh, anoche estábamos eh, bombeando con tres eh, bombas arroceras. estamos sacando Esto, si esto funcionara, tenemos que sacar 5 millones de litros para pasarlo del cuenco grande al cuenco norte. Así que la laguna con sus equipos de bombeo no da bastos para ir achicando, se están tirando con las bombas arroceras a los distintos cuencos. La verdad que estaba colapsada, la verdad que había mucha gente por ahí yéndose ahí sobre Raúl Bediga, cerca del hospital, eh, que estaba abandonando la casa porque ya le llegaba más más alto de la puerta y entraba el agua adentro. Sí, en relación a los evacuados no, no hemos... Sí. ¿Evacuados? evacuados no, ha habido gente auto evacuada que se ha ido a la casa de algún familiar. la mañana todavía no llegaba a las viviendas, pero sí ahora la tarde ha llegado a las viviendas, ha entrado el agua adentro, hay evacuados. Evacuados no, evacuados no, hay evacuados. Evacuados no, evacuados no. Se está asistiendo a la gente que pide ser evacuada para llevarla a casa de familia, por eso cuando hablamos de que no hay evacuados, hablamos de que no hay evacuados en las dependencias públicas. La casa de la esquina, por ejemplo, que seguro que es la que uno de los habitados evacuado, eh, el agua está llegando a la vereda, entrando casi a la puerta de la casa, y el patio está todo cubierto de agua. Anoche tuvimos una noche muy larga, este, donde hemos recepcionado alrededor de 60 personas acá. El Gobierno Nacional, tanto lo que está colaborando, si quiere, con las fuerzas públicas, organismos públicos nacionales y también con la asistencia económica tanto como para provincia y los municipios fondo? afectados. Esa es, es la intención, o sea, que aportarían ATN. Ayuda desde Naciones, que ha llegado concretamente la ayuda. mira todavía no ha llegado, no sé cuál es el tema. Que son aportes vinculados a, a la emergencia hídrica que se está padeciendo y bueno, la idea, por eso lo que le planteamos, que es la necesidad que tiene que llegar a cada Pero, uno de los... ¿Vinieron algún punto, algún así que pidieron...? Eh, le estuvimos mostrando y lo que pidieron, lo mismo que hemos estado hablando con la provincia, eh, es todo el tema del relevamiento para tener las precisiones, porque no es una cifra, no van a ser cifras chicas. Alguna persona, la, eh, la persona salió, el señor este, Castro, me parece que es, eh, sacándolos para afuera, y bueno, se almundó un volví en la esquina, donde eh, increparon, insultaron, amenazaron, al secretario Gabriel del Guar, este... bueno... un hecho lamentable había niños, gente esperando entrar a los tiritos y, y a exigir este... a exigir de qué manera se debía entregar este... la ayuda de qué manera se debía entregar ayuda de que no lo estábamos haciendo bien de que no estábamos este... bueno generó un intercambio de palabras y bueno la conversación fue subiendo de tono digamos, no sé, no estoy acostumbrado esto. pero acorde a lo que me están costando eh, corresponde iniciar actuaciones por una situación de amenazas y de pueden ser motivo de delito llueve ¿eh? tranquilo, llueve para de no